Ponchas, Psycho. en Guanato, Casa Colonia, Tienes su de qué hablar. Te voy a explicar, te voy a decir mentiras. Ni que de decir simplemente lo que es, como ves. Pon atención, escucha lo que digo, y para lo oído. Allá por la Jalisco, la Jalisco te sacapitando, te dejan erisco, de te pego Nerviosismo, el salate, andadores, cabrón matones, De tres animales, vendedores, de armas portadores gila, for the fucking imposores, la leodora Una deslosa, tenebrosa, escandalosa, bien peligrosa ja, Y un chico de Jainas hermosas, loma de oblato Reconocida, mencionada, en todo guanatos te van a tumbar Te van a saltar la presión y el azúcar, se te van a dar Y en el pinche suelo del mendigo susto y vas a quedar Si estás a Santa Chila, sales corriendo, gritando, llorando, implorando Y ellos, de ti... Que se encuentra burlando Si entras a San ofre, Pobre de ti Te lo juro que te vas a arrepentir Te van a agarrar a golpear humillar cero que te van a cribillar, Entrando en San Andrés Donde no te tumba uno Te tumban de a tres Y en la pinche calle Uno, dos, tres putos días ya está todo un mes Represento el 1-3, también en Javier Mina Les gusta la coca, la mota y la mendiga heroína Y las jainas bien prendidas, Pide penicilina en la esquina, en 28 y al dama Tu vida se te acaba, un plomazo en tu frente La sangre en el suelo se derrama Y no me tiro al drama, buen titán y mira Valle yeah. Locos en las calles, barto loco, callejero, lo describo con detalle que le halle, simplemente que en la calle he vivido, crecido, nacido, al vato loco lo distingo y los describo, también en rancho grande, los jales se hacen, no se hacen de balde, hubo fraude a su casa, no se meta tarde en el salsila del fresno, el terreno controlado, el gobierno ha pagado. Anda por la calle con cuidado San Johnny, San Juan, Dila, Benito, Juárez Un chingo de criminales A la verga, los puntos judiciales Dejando los días fríos Como pinches esquimales tonalá San Gaspar De allá por el retiro, te dejan sin respiro Me aviento un suspiro Y mi cuerpo entumido Saludos para todos mis amigos Fuck my enemigos Allá por cantar. La vida de la calle, censo, drogas y pistolas no es rara. Tu lana o tu vida se te acaba, te dice de volada. Y tu jaina me pega unas mamadas en la colonia. Ferros, tu chingo de fierros, perros, vagones desgallados, asaltados, carros desmantelados. Polanco, el cerro del 4 y también la cheverría, cargando artillería, pesado. Sin y las pintas Da mucho desmadre Ve la iglesia con el padre Y Di, dile que rece Que aclame Que muertos en el desagüe Si entras a pa'que Tráete todo tu parque No la haces para el mendigo combate A vive la perez sobrevivo, aquí sigo y sigo y sigo, cantando para el barrio, no me oigo en la radio, me escuchan en los barrios, del 13 hasta el 15, saludos y respeto, su cabeza estrellada en el mendigo concreto, también todos mis compas apopanos, malvados, matando a marranos, el batán, la churi y también la tusanía, el edificio del terror, no me hagas nada por favor, gritarás con un chingo de temor, somos delincuentes, Los callejeros de lo peor, San Martín de las Flores, Santa Paula, también el palomar. La mesa colorada, rollo hondo. Saludos para todos los sureños que chinguen a su puta madre todos. Los cuantos norteños represento a las colonias de guanatos. Soy de loma de oblatos. Sur trencia maniacado, surlado mexicano. Chaval, ten cuidado cuando De la Double G Records, Loma de Platos, CC, hasta Califas, Bay Area, 51 FPS, San Mateo County, Reguiti Loop, Hispano, Capung Bay, Hayward.